En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 19 de mayo. Tendremos un día marcado por las lluvias desde primera hora de la mañana con cielos nubosos, tendiendo por la tarde a muy nubosos con precipitaciones que podrían ser localmente intensas. Alcanzaremos una máxima de 20 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleilch nos indica que tenemos 16 con un grado de temperatura. Estamos en el ecuador de la campaña electoral y vemos cómo recibimos de los candidatos a la alcaldía propuestas que nos indican en qué se ha fallado. Nos prometen vivienda social, una mayor protección de nuestro patrimonio o planes de movilidad que no conectan mejor, no nos conectan mejor con nuestro entorno. Esta misma semana hemos recordado la Declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad y los museos celebran jornadas de puertas abiertas con el Museo de Arte Contemporáneo cerrado al público. Menos mal que es la Semana de San Pascual y esperemos que este santo consiga que las lluvias sean beneficiosas para el Camp del que ha comenzado a quedarse sin agua por la sequía y por los planes hídricos aprobados por el Gobierno de Sánchez. Hoy les contaremos que la Diputación Provincial ha aprobado ayer en Comisión de Hacienda casi 8 millones y medio para Elche, para comprar el edificio histórico y convertirlo en sede permanente y para la rehabilitación de la acequia mayor del pantano. La empresa de Space, líder en la industria aeroespacial europea, ha iniciado ya la cuenta atrás para su primer vuelo experimental del cohete Miura 1, tras completar esta misma semana con éxito su ensayo en la base de lanzamiento en Huelva. En el acto institucional con motivo del 22 aniversario del Misteri como Patrimonio de la Humanidad se recordó la alegría que se desató en la ciudad ese 18 de mayo de 2001 y se entregaron las distinciones de protectores de honor de la Festa a personas relacionadas con el Misteri, al rector de la Universidad Miguel Hernández delche de y al músico Pepe Galeana a título póstumo. En la crónica de sucesos les contaremos que ayer falleció ahogado un hombre de 52 años de nacionalidad italiana en la playa del Pinet. Y en la crónica deportiva el Elche presentó su nueva dirección deportiva encabezada por mantecón y óvolo. El director general Pedro Sinoca compareció ayer por primera vez ante los medios de comunicación y afirmó que el objetivo es pelear por el ascenso al próximo en la próxima temporada. Además, el club tendrá otros cuatro ojeadores más. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos con esos 8, casi 8 millones y medio de euros que la Diputación va a destinar en Elche. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Diputación sacará a licitación la próxima semana la compra de un edificio en el centro de Elche para convertirlo en sede permanente de la institución provincial. La Comisión de Hacienda ya ha dado el visto bueno para habilitar una partida de 6,7 millones de euros con la que adquirir un inmueble emblemático e histórico de la ciudad el antiguo Cine Capitolio y el aula de la Fundación CAM son algunas de las opciones que cumplen los requisitos para convertirse en la sede del organismo provincial en Elche. Por otra parte, la Diputación ha dado el visto bueno a la concesión de una subvención de 1,6 millones de euros a la Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano para la rehabilitación de los partidores y el canal del desvío. Además, concederá una ayuda de 80.000 euros a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche con motivo de su 35 aniversario. Juan de Dios Navarro, diputado provincial. Desde la Diputación de Alicante, la Comisión de Hacienda de ayer, aprobamos una cantidad de 8,4 millones de euros para la ciudad de Elche. Estamos hablando de 6,7 millones de euros para la sede permanente de la Diputación en la ciudad de Elche, que será la primera sede en la provincia de Alicante y de esta forma podremos dar servicio a todos los ciudadanos de Elche. Y luego estamos hablando de 1,6 millones de euros para la acequia mayor, para poder eh, rescatar y renovar esos partidores y sobre todo ese canal del desvío que es tan importante para el palmeral de Elche y para eh, el patrimonio de la humanidad. Luego también tenemos 80.000 euros para la Oste, para la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Elche, que tanto necesita y que al final la Diputación está siempre con la cultura y está... ...son las necesidades que tenemos en, en nuestra provincia. Pues con esta coheta... ...ayer Elcher recordó... ...la hora... ...en la que se anunció la declaración del Misteri... ...como Patrimonio de la Humanidad hace 22 años... ...luego se llevó a cabo en la Casa de la Cesta... ...el acto institucional... ...en el que el alcalde recordó cómo recibió la noticia... ...cuando Diego Macías se lo comunicó por teléfono desde París... ...y la felicidad que se desbordó... ...por tal reconocimiento en el Chile. Me quedé, bueno, como, como al frente de la actividad municipal... ...y ese 18 de mayo... No sé si en torno a las 12.30, entre las 12 y las 13, entre las 12 y la 1, recibí la llamada del entonces alcalde, Diego Macía que me dijo un escueto. Diego era parco en muchas cosas, muy afectuoso, muy buen gestor, muy buena persona, pero era muy parco. Me dijo, Carlos, hoy es un día feliz. El mysterie ha sido reconocido patrimonio de buurt van de stad. Hij zei dat hij een paar dagen later in de stad zou zijn. Hij zei dat hij een paar dagen later in de stad zou zijn. Hij zei dat hij een paar dagen later de stad zou zijn. Hij de la zou y que no se han venido a París. En ese mismo acto institucional se entregaron las distinciones de protector de honor a personas relacionadas con la cesta, desde antiguos cantores hasta el rector de la Universidad de Elche. Y a título póstumo se entregó la distinción de protector de honor a Pepe Galiana. Su familia recogió este título. Y por la tarde la capella interpretó el Deum en la Basílica de Santa María. Y además los cantores de la capella estrenaron Túnica, la misma que llevan los niños... ...y niñas de la Escolanía. Y Pele de Space... ...ha comenzado ya la cuenta atrás... ...de su primer vuelo experimental... ...tras completar con éxito... ...su último ensayo... ...nos cuenta esta noticia... ...Iciar Martínez, muy buenos días... Buen día Ross, PLD Space afronta la recta final de su primer vuelo experimental Miura 1 tras completar con éxito el ensayo desde su base de lanzamiento de El Arenosillo en Huelva para comprobar el perfecto funcionamiento de diferentes parámetros y sistemas del cohete en un entorno de simulación. El objetivo de este primer vuelo consistirá en recabar el mayor volumen de información posible para seguir validando gran parte del diseño y la tecnología y procesos. Procesos que posteriormente se tras e integrará en el Miura 5. La empresa licitana ya ha recibido el permiso para las pruebas de vuelo que se extiende hasta el 31 de mayo, aunque todavía no es posible anunciar el día exacto del lanzamiento por motivos de seguridad, de la previsión meteorológica y de la dinámica en las operaciones del lanzamiento. El anuncio de la cuenta atrás del lanzamiento se hará un máximo de 24 horas antes del despegue. El propósito de PLD es Es garantizar el acceso al espacio para impulsar la innovación en la Tierra y prevé abordar su primera misión real de transporte espacial con Miura 5 en 2025. Y ayer por la tarde falleció ahogado un hombre de 52 años de nacionalidad italiana en la playa del Pinet, según fuentes eh, de, que informaron a EFE. El suceso ocurrió sobre las 2 de la tarde y según el testimonio de su pareja, el bañista se desmayó en el agua, fue arrastrado por la corriente y finalmente se ahogó. La autopsia determinará las causas de esta muerte. En Teleelche Radio Marca Elecciones Locales. Pues hemos llegado al Ecuador de la campaña electoral y los partidos siguen desgranando sus programas electorales. El PSOE quiere impulsar un plan de salvaguarda. ...del patrimonio histórico y cultural... ...que incluye numerosas actuaciones... ...según su candidato Carlos González. Por ejemplo, continuar apoyando decididamente... ...a la Festa, al Misterio Idelch... ...impulsar un plan de usos y gestión del palmeral... ...que suponga, entre otras cuestiones... ...la plantación de mil palmeras todos los años... ...para continuar conservando, preservando... ...y enriqueciendo nuestro palmeral... ...y al mismo tiempo, como una de, la, de las piezas claves... ...de estas iniciativas, poner en marcha el impulso de la rehabilitación de la Basílica de Santa María. El PP quiere llevar a cabo otro plan de mejora integral de las cinco escuelas infantiles municipales. El candidato Pablo Ruz dice que la situación actual es lamentable y requieren de una intervención en profundidad. Que los últimos 20 años han hecho arreglos cosméticos, pero no ha habido un plan de inversión real en las escuelas infantiles municipales. Hace falta porque es un deber y porque tenemos que hacerlo. Eh, en algunas aulas se, se alcanzan más de 35 y 36 grados en verano, por la propia composición de las aulas. Incluso aquí las ventanas no se pueden abrir en su totalidad, porque son ventanas, en fin, eh, de semiesfera. ¿no? Compromís avanza en sus planes de renovación urbanística, incluyen dotar de mayor vegetación a calles y plazas de la ciudad Díaz. Así que eh, La propuesta es básicamente en entornos como este el poder ir instalando en esas zonas eh, de aparcamiento, ir acompañando esta vegetación porque además pues no podemos ocupar la parte de la acera que, que garantizar ese tránsito peatonal, pero como insisto... Eh, ...en este caso el Bepreyón Peropiña por ejemplo... ...sería uno de esos ejemplos en el que manteniendo... ...el aparcamiento actual tenemos las fórmulas... ...para poder introducir esta vegetación. Francisco Pomares, arquitecto y número 10... ...de la lista de compromisos, explicó que es necesario... ...transformar barrios hacia espacios... ...más verdes y sostenibles. Son muy duros y necesitamos permeabilizar... Eh, ...el espacio urbano en general... ...esa es una de las estrategias... ...la otra estrategia pues evidentemente... ...continuar con la, con la idea de de movilizar de otra manera a la ciudadanía continuando con los carriles bici, integrando la, otros, otros sistemas más sostenibles de, de movilidad. Y por la tarde en el centro de congresos, Compromís llevó a cabo su acto central de campaña con la intervención del líder de Más País, Íñigo Errejón, el candidato a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, a quien hemos entrevistado hoy, y las candidatas Aitana Más y Esther Díez. Todos respaldaron el proyecto de futuro de Compromís para Elche y la Comunidad Valenciana. Baldoví prometió gafas gratuitas y dentista en la sanidad pública para los niños valencianos. Y el diputado Íñigo Errejón dijo sentir envidia del Gobierno del Botánico. Hier, bestanda en bella, per pacte del pel pacte del botanic, que anusal tres, ja ens agradaria tenir a, a Madrid, i per que Compromís al pacte del botanic, que és el motor de, transformacions, de les transformacions que el botanic aporta ha ha a terme i molt com deia com deia la Itana, de, que, de que al cap i a la fi el i se jugant aquí a can, entre el Partit Popular i Compromís i amb tota la voluntat de perquè se l'endugi Compromís. Unidas Podemos ha valorado positivamente la aprobación de la Ley de Vivienda. La confluencia de izquierda considera que esta norma garantiza el acceso a la vivienda y pone tope a los precios de alquiler, candidato Moisés García. Es así que nuestra candidatura se presenta como la única alternativa valiente que ha demostrado donde gobierna que no le tiembla el pulso a la hora de poner límites a los intereses de las élites económicas y empresariales y que pone el foco de sus políticas en generar medidas útiles para la mayoría social. Contigo se compromete a preservar y cuidar el CAU, la antigua cantera de piedra, donde Mariano Ross y sus discípulos, junto al pantano, formaron numerosas esculturas en la roca, con motivos relacionados con el Che. Carlos San José, el candidato. El CAU del gran Mariano Ross, un sitio único, singular, de lo más característico que tenemos en el término municipal y vicitano. No se le ha dado nunca la importancia que merece, por eso desde Contigo adquirimos el compromiso de preservarlo, cuidarlo, valorarlo y subvencionar el trabajo de toda esta gente que día tras día continúa con ese magnífico legado que nos dejó el gran Mariano Ross. Y en esta campaña electoral es tiempo de debates, así que ayer jueves el CEU en la sede de la Plaza Reyes Católicos acogió uno con cinco de los alcaldables. El programa en directo realizado por Onda Cero sirvió para que los candidatos confronten propuestas sobre movilidad, servicios públicos o política fiscal. Teleelch tuvo anoche su debate electoral con los candidatos autonómicos y el próximo jueves tendremos el debate con los candidatos a la alcaldía. Lo vamos a realizar en el Escorchador y en directo a partir de las 10 y cuarto de la noche luego por la mañana el viernes 26 tendremos en la glorieta a varios periodistas para analizar el debate de tele también en la glorieta el jueves 25 por la mañana tendremos el debate de los candidatos a la alcaldía sin representación municipal y el domingo 28 realizaremos pues un gran despliegue técnico y humano Para acercarles a las dos de la tarde un informativo sobre la jornada de elecciones y a partir de la tarde-noche después del cierre de los colegios y centros electorales, seguiremos en directo el escrutinio de los votos con conexiones en las sedes de todos los partidos políticos que concurren a estos comicios locales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y de momento dejamos la información electoral en unos minutos a las nueve y media. Tendremos aquí a la candidata a la alcaldía por Vox, Aurora Rodil, para realizarle la entrevista de los candidatos que comenzamos el 12 de mayo, el primer día de campaña. Y ahora volvemos a los asuntos de actualidad. El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la lgtb -fobia y el Ayuntamiento aprovechó. La ocasión para mostrar su compromiso, compromiso con el colectivo, la defensa de sus derechos y la intención de avanzar en medidas necesarias para erradicar la discriminación, ataques y actos de violencia que pueda sufrir esta comunidad, la comunidad LGTBI en el Che. Mariano Valera, concejal de Políticas Inclusivas. Debemos de trabajar para seguir concienciando al conjunto de la ciudadanía y poner en valor la diversidad sexual, de género y familiar, Desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes y resilientes. Abril fue un mes muy positivo para la ocupación hotelera, gracias en parte a la Semana Santa, ya que muchos hoteles tuvieron que colgar el cartel de completo. La tasa de ocupación fue del 84,5% y la rentabilidad por habitación también subió con respecto al mes anterior. Para mayo, desde AEP, desde la Patronal Turística, esperan que la tendencia siga al alza y piden que todos los servicios de costa, las playas, estén listas para la llegada de turistas. Un estudio del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández del Che ha demostrado que la transmisión del COVID-19 al feto afectaría al desarrollo del cerebro y de su memoria. La comunidad científica apunta a que contraer COVID-19 durante las primeras semanas de embarazo es un factor de riesgo al que se debe hacer seguimiento incluso en el periodo postnatal. Y con motivo del Día Internacional de los Museos, estos están celebrando una jornada de puertas abiertas que se va a prolongar hasta el domingo. Se han organizado desde exposiciones hasta gincanas para conmemorar este día con actividades para todos los públicos y gratuitas. Vida Alacant, Tifa acoge hasta hoy viernes la Feria Tecnológica Oetec, en la que se dan a conocer las novedades en telecomunicaciones de hasta 115 empresas participantes. Es una feria itinerante y referente a nivel nacional. Además sirve de espacio de networking entre visitantes y expositores. Debido a la previsión por lluvia, se han aplazado varios eventos para este fin de semana. El primero de ellos es el Sopar del Cabaset, que estaba previsto para esta noche, en el barrio del Pla, junto a la Iglesia de San José, con motivo de las fiestas de San Pascual. La congregación aplaza el Sopar del Cabaset de este viernes al viernes 26 de mayo, pero el resto de actividades las mantienen, tanto el sábado como este domingo, con la procesión y, además, la ofrenda de flores. También el festival Elche Street Food en el Paseo de la Estación se aplaza al próximo fin de semana, del 26 al 28 de mayo por lluvias. Se cortará el Paseo de la Estación la próxima semana para instalar esas food truck que ofrecen comida de diferentes países y los puestos de artesanía, además de un escenario infantil con actuaciones de magia y musicales.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 La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El pasado miércoles 17 de mayo fue el día de San Pascual, un santo que 500 siglos después su memoria sigue muy viva aquí en esta ciudad porque fue en Elche donde tomó sus hábitos como fraile franciscano y la ciudad no lo olvida. En el barrio del Pla, donde aún queda la iglesia de San José, parte de lo que fue ese viejo convento, se venera y festeja su imagen. Pero este año las previsiones de lluvia han trastocado los actos programados. Para hablar de ello, de esos cambios, tenemos con nosotros a la vocal de la congregación de San Pascual, Toñi Cobes. Muy buenos días. Buenos días, Rosmaris. Pues, ¿qué va a pasar con los festejos que tenías ya programados en honor a San Pascual? Pues, mira, como teníamos ya programados, eh, estamos ya con la novena, hoy viernes se tenía previsto hacer el sopar del Cabaset. Entonces, visto lo visto, que va a ser bueno la lluvia, ojalá, eh, hemos decidido no hacer el sopar del Cabaset. Pasarlo al viernes próximo 26. ¿Por qué? Porque, claro, hay mucha gente ya que nos ha dicho que va a estar con nosotros, hay por las 300 personas ya apuntadas que van a estar en la cena. Entonces sería una lástima prepararlo todo y, a ver, entiéndeme, lástima, en el sentido de que no se podía disfrutar, pero bienvenida la lluvia. ¿sí? Entonces, ya te digo que hemos, ese, por lo menos ese acto lo hemos pasado al viernes 26. Qué casualidad. Eh, San Pascual fue uno de los santos a los que más se les ha pedido a lo largo de la historia el agua, cuando hemos tenido tiempos de sequía como el que estamos sufriendo. Exactamente. Por, por eso entonces no queremos decirle ay, que te estás portando mal. No, bienvenida sea la lluvia. ¿eh? Y la fiesta, la gente creo que lo va a comprender, eh, porque claro, es una pena repararlo todo y, y que después no podamos disfrutar disfrutaremos si llueve, sobre todo la gente del campo, y, y te digo, se pasará al, al viernes 26. Esto es en cuanto al sopar del Cabaset, ¿y qué tenéis preparado para el fin de semana? Porque hay procesión y porrate también. Sí, mira, el sábado, por la tarde, tenemos los Juegos Infantiles, y el domingo tenemos la ofrenda, tenemos la misa mayor, tenemos, y después tenemos la procesión por la tarde, uh -huh. ¿Y todo esto dónde se hace, los Juegos Infantiles, eh, la ofrenda floral, la procesión? ¿Dónde se hace? Delante de San José eh, hacemos los Juegos Infantiles. ¿Y tendréis dulzaina y Tabalet? Sí, sí, sí. eso lo tenemos para el domingo por la mañana, para la despertar que tenemos a las nueve. Algunos vecinos nos dirán, madre mía, es domingo, pues tengo que descansar. Pero bueno, es una vez en, al año. Entonces tenemos la despertar a las nueve, luego tenemos, como te he dicho, la ofrenda. ...que salimos del Paseo Germanías... ...entonces damos una vuelta por las calles y tal... ...eso en el, por la mañana... ...y luego la ofrenda también salimos del Paseo Germanías... ...y vamos hacia la iglesia de San José. Estas son las actividades para el fin de semana... ...y por lo que veo solo trasladáis... ...aplazáis el sopar del cabase... ...al viernes que viene porque son 300 personas... ...eso es lo que te iba a preguntar... ...desde que estáis organizando estos festejos... ...para que la memoria de este fraile franciscano... ...no se pierda en Elche. ¿Cuál es la respuesta del público, de los vecinos, no solo del PLA, sino del resto de la ciudad? ¿Cómo estáis viendo? Magnífica. magnífica. La gente, la gente piensa que a San Pascual eh, le tiene una gran devoción. Entonces, el, la respuesta de la gente es magnífica. No solo a la gente del PLA, sino de alrededores y de, a veces hasta de peranía. La devoción por San Pascual, ¿por qué creéis vosotros que es? Bueno, yo te digo una cosa, yo tenía pues, uso de razón por la que tenía ocho o nueve años, mis padres estaban allí, entonces yo lo he visto, y yo he seguido esa tradición y devoción que tengo. No te lo puedo explicar. Yo cuando le miro su cara, pues oye, la devoción cada uno creo que es eh, muy personal, pero que devoción a San Pascual sí que hay mucha. La congregación de San Pascual... ¿Preparáis algo relacionado con la peregrinación a Ahorito o no? No, no. Lo que es la congregación en sí, no. Miembros de la congregación, juntamente con vecinos y tal, sí que a lo mejor me dicen, bueno, pues año que viene salimos y nos vamos, y vamos andando y tal. Sí, miembros de la congregación a lo mejor van, pasan el día allí, han ido, lo han visitado, pero nosotros como congregación, hacer eh, un día especial o hacer, para hacer una marcha para llegar a Ahorito, no. ¿Y tenéis preparado una Eucaristía especial eh, este fin de semana? Pues la misa mayor, eh, sí, la misa mayor y luego por la tarde también hay misa antes de, de salir la procesión. Pero que como estamos con los gozos, entonces eh, son nueve días en los gozos, es lo, lo especial de nosotros porque les cantan los cantores. Pues, ves mantenéis una tradición muy viva... Eh, se va heredando de padres a hijos, de generación en generación. Que también, no yo sola, sino compañeros míos de la congregación, han estado sus padres ahí antes que nosotros, y nosotros estamos siguiendo con esa tradición. Esperemos que venga gente detrás que también la siga. Pues gracias por mantenerla viva. Gracias. 101.4, TeleEnch Radio Marca.